Gagón Eko Kalean Ekintza Zuzen Aldizkari Libertario Haren Berrogeita Zazpigarren Zenbaquia 184 páginas y un montón de temas Euskal Herriak Bimilla eta Ogeitabá De llengos sociales iniegonean suspertu La insurrección ilegible Las reglas del dinero Crisi al día etalana Pandemia y salud mental ¿Qué hacer con la industria militar? Salud pública y medicina industrial Recordando a Jesús Naves, geografía del otro movimiento obrero Humorea, literatura eta skosgeiago. La puedes conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web. Ekintza Zuzena, ogeita mairu burte ideien borrokan.